Nada es más repudiado que el racismo y la xenofobia. Quienes se proclaman racistas o quieren que su país, su tierra, sea solamente para su pueblo, son solo villanos con sus corazones llenos de odio. ¿Por qué? ¿A quienes no les gustan los inmigrantes? No es así. Pero todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué están haciendo aquí? Después de todo, no todos son solicitantes de asilo. Correcto. La mayoría de ellos están aquí por una sola razón. Hay algo que obtener, el bienestar social, por ejemplo el dinero que los hijos de esta tierra pagan como impuestos y que ellos se llevan sin hacer nada. Por el solo hecho de estar. Es una vida más cómoda que trabajar todo el día en África o Anatolia, en México o en Guatemala, en Cuba o en Haití. Y por supuesto, van a países donde todo, comparado con sus lugares de origen, funciona bastante bien, donde tienen por ejemplo tratamientos médicos y educación a su disposición. Lo realmente perverso es que nos vemos obligados a aceptar que no debemos hablar mal de ellos, pese a los asaltos, violaciones y homicidios. Y a medida que aumenta su número, se vuelven más y más propensos a la violencia. Pero no podemos decir nada. No podemos ser racistas. No debemos tener xenofobia. Los políticos del sistema apoyan este desarrollo y nos hacen creer que es nuestro deber moral convertir a nuestros países en lugares de inmigración ideales. Por los derechos humanos y, lo que es más indignante, por nuestra responsabilidad histórica. En Alemania se trata del holocausto, en Francia e Inglaterra sobre el colonialismo, y en los Estados Unidos sobre la esclavitud, en los países blancos de América del Sur para ser más latinoamericanos, lo cual quiere decir en realidad menos europeos. Pero, ¿has matado alguna vez algún judío has sido dueño de algún esclavo? ¿Has explotado a algún indígena, a algún árabe o a algún negro? ¿Y de qué eres culpable si eres un descendiente de español, francés o italiano que vive en Uruguay, Argentina, sur de Brasil o Chile? ¿Por qué estás obligado a cambiar la sociedad en la que vives? ¿Cuál es la verdadera razón de la inmigración masiva? Las altas finanzas internacionales y sus secuaces, los políticos, quieren reemplazar a las naciones culturales europeas por una población racialmente mixta sin identidad para establecer un sistema de explotación perfecto, el nuevo orden mundial. Nos convertiremos en prisioneros en nuestros propios países. Seremos las víctimas de nuestra conciencia humanitaria y nuestro concepto erróneo de tolerancia hacia la intolerancia. Por su gran número, los invasores destruirán nuestras sociedades alcanza con ver en lo que se ha convertido la ciudad de Londres y ciertos lugares de Francia, Alemania y Suecia, para darnos cuenta de lo que nos depara este futuro diseñado por un grupo de judíos genocidas junto a sus vasallos blancos. El que importa personas de los países infradesarrollados, trae la desgracia a su hogar. La inmundicia, la mala educación, el crimen y los estilos de vida que habíamos superado hace mucho tiempo entran en nuestra vida cotidiana y nosotros mismos debemos respetar las reglas de comportamiento religioso ajenas y arcaicas. Hoy en ciudades inglesas, francesas y alemanas ya no queda carne de cerdo en las cafeterías escolares, mañana se implementará Sharia. No solo debemos tolerar los hábitos de los inmigrantes, debemos observar sus reglas. No se trata de racismo ciego. No se trata de odio hacia los extranjeros. Se trata pura y exclusivamente de preservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro modo de vida y fundamentalmente nuestros valores. Lo que se vive en Europa, lo que se está viviendo en Estados Unidos, en menor medida, pero de la misma forma, lo que se planea para los pocos reductos blancos de América del Sur, es una sustitución poblacional. Y junto a la misma, se establecen las condiciones jurídicas y policiales, cuando no militares, para que los pueblos blancos no puedan rebelarse. Nos están sustituyendo. Nos están desplazando. Alea jacta est. Debemos ser sustituidos. En Alemania, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos los políticos y los medios de prensa hablan abiertamente de la dilución de los pueblos actuales y de las características de los pueblos que los sustituirán. Hablan de la diversidad de un pueblo marrón asentado a orillas del Rin, del Támesis, del Sena, y de toda Norteamérica. Canadá sigue el mismo camino. Desde el 2015 en países tradicionalmente blancos como lo son Uruguay, el sur del Brasil, Argentina y Chile, la inmigración de indígenas y negros americanos se ha multiplicado exponencialmente. Un país como Uruguay, con una población blanca de apenas 3 millones de personas, y además envejecida y con baja tasa de natalidad, es ideal para ser sustituida en menos de dos décadas. No estás loco, si sientes que solo hay inmigrantes por todas partes. No estás lleno de odio si observas que muchos inmigrantes hacen lo que se les antoja en tu país, riéndose de tus leyes y tus costumbres. Y lo más importante de todo, no eres racista si quieres que los inmigrantes regresen a sus propios países. Durante años, el grito de guerra de los pueblos oprimidos ha sido, África para los africanos, Asia para los asiáticos. Tierra para los indígenas. Etcétera. Es hora que tú también grites, mi país para los míos. Esta es mi tierra y no la entrego.